Bueno, por el contexto pandemia y todo lo que estaba pasando, decidí, trabajando igual, decidí enviar currículum a todas las entidades bancarias en las que se podía. Y al momento de, de, de cargar el currículum en la página oficial del Banco de la Pampa, cargué todos mis datos personales, como cualquier currículum, digamos. Y al momento de ya estar por enviarlo,、eh, me pedía n mis medidas corporales. Eh, mi talle, altura, peso, calzado. Que por un, por un momento lo pensé y dije: bueno, puede ser para el uniforme. Pero después, como que me quedé recalculando y fue medio chocante, por así decirlo, por el tema de que en ningún currículum me han pedido un talle o una medida corporal, salvo de que me hayan tomado efectiva. Me parece que lo más correcto por ahí es. Una vez ya siendo parte del, del trabajo, que te tomen efectiva, que estés contratada,、eh, como mucho que te pían el, el talle, no las, las medidas, me parece algo medio extraño. Y más en el, en un, en el contexto que estamos ahora, que justo sucedió bueno, el Día de, de la Mujer,、eh, y no sé, me pareció algo como muy retrógrado, por así decirlo. ¿Sabes si a otras chicas de tu edad les ha tocado atravesar la misma situación de que、eh, quieran conseguir trabajo, dejar su currículum en una empresa y que les pidan de alguna manera las medidas o cuestiones que tienen que ver con el físico? Bueno, al momento de charlarlo con una compañera me había dicho que también le había pasado que ella había querido cargar el currículum en el, ban en el mismo Banco de la Pampa y le había pasado exactamente lo mismo. No he escuchado de ningún otro lado que hayan pedido ese tipo de cuestiones. Bueno, y la otra pregunta es: si ¿sí、tuviste algún tipo de respuesta del Banco de la Pampa, teniendo en cuenta de que esta situación se hizo pública en el Día de las Mujeres Trabajadoras. Digo, que se haya puesto de relevancia esto,、eh, si obtuviste alguna respuesta del Banco de la Pampa o se contactaron con vos, eso, para explicarte por qué motivo piden estos datos. Por parte del banco todavía nadie se ha comunicado, pero、eh, bueno, gente conocida me ha dicho que la presidenta de diversidad y la comisión directiva del banco se quería comunicar conmigo. Por el momento no pasó, pero bueno, veremos a la larga qué pasa.